Blessing of the most like god once again, ne vika ya prichino och shabu, all around site, so be you vikala, so we, so ya kwacha, of the music like that god once again, ispa la two wars, shabu gogo make the media this loud and clear, yeah. well oh lord no. Bé, bueno, doncs estem aquí amb Xabo, que ha vingut avui aquí als estudis doncs per bueno, presentar-nos una mica aquest nou treball que va treure a finals del, de l'any 2011 i bueno, sobretot amb motiu d'aquesta doncs, vuitena edició del Sant Antoni Regues Plais que se celebra demà dissabte, a, eh, dia 14 de, de gener. O si sigui, la gent que ho estiu escoltant dimecres, això és una entrevista gravada, per tant, ja ha passat... I i bueno, doncs això, on ha vingut aquí doncs explicar-nos una mica a aquest nou treball que ha gravat en solitari. Bueno, buenas, buenas noches. Lo primero de todo, Buenas noches Y bueno, pues... Eh, bueno, primero saludarte Hago la traducción un poco, ¿no? Que para Bueno, queríamos un poquito, ¿no? Hablar de este nuevo disco que ha sacado ahora en solitario La Cura Sí Y, no sé, es un disco que... Bueno, que bebe un poco de muchos estilos Y de, ¿no? Que tienes tu base reggae Pero, pues, también con sus toques más pero dance dancehall, Ajá. algo de electrónica... y No sé, 16 temas, ¿no?, que como te hemos oído decir en, en varias entrevistas y tal, ¿no?, pues eh, que es un, un disco un poco autobiográfico, ¿no?, que hablas... Por un poco eh, sí, bueno, eh, creo que una de las características de este disco, de este trabajo, que recoge, como tú bien dices, 16 canciones, 16 temas... Eh, que cuentan diferentes momentos, ¿no? Que yo he ido viviendo En primera persona, ¿no? No como eh, en otra época ¿no? He hecho otras canciones En las que le decía a la gente un poco lo que tenía que hacer Y en este caso, ¿no? El, las canciones que he hecho Las he hecho por realmente por necesidad de De expresar eh, alguna, alguna parte de la realidad que yo estaba viviendo, ¿no? Para, digamos, con, eh, conocerla y conocerme a mí mismo, ¿no? Y... Por eso es, es también, por eso es esa versatilidad, ¿no? Porque son muchos, cada estado, cada cada música te, te pide una, una cosa. Y bueno, además también es un instrumento que con, en varios sitios, ¿no? Porque creo que están grabados en, en Alemania, si no me equivoco. Y como me convirtí siendo el productor, ese productor es, es un par de... Uno, uno nada más. El de Junior Blender, que es un productor alemán, que produce Por Siempre Una Tarde y Fanática Latina y en realidad es que la mayoría de los temas lo he grabado cuando he estado en, en gira ¿no? tenía que ver a rock por ejemplo aquí en barcelona y paraba en el estudio grabada y además son canciones que se han compuesto eh, en el estudio en ese día concreto ¿no? de, del palo el, llega el productor te pone un ritmo en el estudio tú eliges el ritmo y compone el tema y lo graba en el mismo día sé que ha sido todo pues un día en una ciudad otro día en otro ya claro, ya depende mucho de claro esto en el momento de de pilla justo la situación de esto Exactamente que, pero, y más de lo... y además, lejos de casa no con esa perspectiva que te da estar lejos de casa de tu familia Me hacía gracia el título del disco La cura y quería saber eso pues, para qué, que que cómo nos podemos curar de que nos curamos escuchando este vale, eh, disco Empiezo por, por decirte que no tiene la pretensión de ser la cura de, ni de la crisis ni de la humanidad ni tiene, no, obviamente. Es una cosa por eso es más autobiográfico porque Empieza por ser una cura para mí mismo, ¿no? Por, por lo que siento al hacer las canciones, ¿no? Lo que me, me hacen crecer, a lo mejor, y entenderme, ¿no? Por eso llama la cura. Y, y esa parte de, de todo, del concierto de mañana, por ejemplo, que va a estar aquí en el San Antonio, ¿tienes ya así de, a, a, a, a visitar un concierto más o...? Me queda el, otra presentación con showcase acústico y firma de disco en FNAG Sevilla el 16º. Ya no sé si habrá ha pasado Bueno pues Sevilla bueno, es pues la última cita De un calendario de promo Que, que me ha llevado por Málaga Por eh, Sevilla, Barcelona Y Madrid en el, Estuve en el aniversario de Boa 18 años En Rivas con Compartiendo escenario con Muchos grandes artistas nacional También alguna firma de disco Y eh, ya lo siguiente será la, El calendario de gira eh pero poder publicarlo cuanto antes, ¿no? Tanto yo, bueno, eh, mi manager que es el que organiza eh Rock, que es de aquí de Barcelona, eh Rhythm and Flow. Y lo podemos lo pueden encontrar a través de las redes sociales, en el Twitter, mi Twitter que es Xabu. Como eh shabu, quiere, S H A B U now eh, como ahora en inglés, que es N O, bueno, Xabuno @xabu Y ahora que recuerdas la dirección del, del Twitter que bueno, lo estamos preguntando antes el el mote es Frechavo si tiene algún Okay. alguna explicación así. Okay. ¿no? <risa> es algo sí, secreto. Eh, la aplicación en el yo hace algunos años escribía graffiti antes estaba comentando con Alber, un chaval de aquí que, que pinta graffiti, no, que es una afición una afición que puede llegar a ser un v incluso. ¿no? <risa> Y yo mi nombre era nabu que yo lo, eh, me gusta a mí mucho la historia y la civilización antigua y, y vi una deidad que había mesopotámica que era nabu era el escriba de los dioses un personaje que se subía a la estrella y escribía lo que lo que acontecía ¿no? en ese panteón de los dioses. y me gustó luego el, cuando conocí a mi mujer de ahí viene ya es parte del nombre de mi mujer Eh, los comen ese, ¿cómo se llama? Vale, porque habíamos buscado <risa> en Google <risa> sale... <risa> ah, Pero es que salen unas cosas un poco raras digo, sí, okay. pues, poner... Ah, bueno, shabu es que le llaman a la a la metanfetamina sí, y, es lo primero que sale Y shabu es es una comida japonesa. Claro, digo, a ver, como el japonés el no mes. tiene pinta ni de venir a dar quinetaminas de lo No, no sé, preguntar. también la eh cómo surge el nombre muchas veces, ¿no? De ¿Qué te gusta? Bueno, y estás de todas estas presentaciones Más de discos y tal como ¿Cómo crees? ¿Cómo ves que ha acogido a la gente del disco? ¿Te gusta? O sea, ¿Estás pues, ¿sí pues, pues, contento? De cómo... Estoy muy contento, vaya Más de lo, que, de lo que esperaba, ¿no? Porque en esto De, de sacar el disco, ¿no? Porque uno música siempre va a salir Haciendo música, pero me refiero al intentar Hacerlo profesional, etcétera pues Y más en estos tiempos Que, que corren, ¿no? pues eh, asusta ¿no? si sí, te tienes que echar adelante la verdad que estoy muy contento con, con la respuesta vale y yo que será para, para unas plantas un poco más tontas digamos <risa> eh, que, que se recomienda nos algo ah, algo de música que estás escuchando ahora. por ejemplo el último disco que, que te ha gustado y que, que voy a recomendar más que un disco un vídeo pero que tiene que ver con la música que es un documental que hace un creo que una, una francesa de un cantador de flamenco Que se llama Agujetas Agujetas de gelé Y es en blanco y negro y en... Vaya, véanlo, véanlo Lo, lo recomiendo Y vale, vale, pues, no. luego música, pues no sé Ahora en invierno está escuchando mucho eh, Algunos clásicos de jazz que me gustan John Coltrane, etcétera Y luego siempre pues El reggae, y hip hop, sí Vale, vale, pues, nos ha contado A su entrevista vayan el... Eh, hoy venía eh, a, a lesionar una chica una de 14 años con su madre estaba temblando se puso a llorar una fan, a, dice, sí, una fan perdóname, perdóname nos abrazamos no sé qué y eh, me dice que él dame un consejo ¿sabes? ¿qué tengo que hacer? yo, yo, yo te, quiero hacer música estoy haciendo música ¿qué puedo hacer? un consejo y le he dicho pues que haga las cosas de corazón ¿no? tranquilica no se sé de que estaba referencias. diferencias, sí, sí, sí. ¿no? Un poco que aparte bueno, es bastante ecléctico, El ¿no? disco este que... El mío? Sí, ¿no? que se ve también en las, bueno, colaboraciones, es más esta base reggae, pero siempre en el hip hop, tiene vale, alguna... vale, vale, vale, No sé como después, bueno, porque ahora nos has dicho que también escuchas jazz. Sí, sí. O sea, que... tener... ah, iba a decir lo que te iba a decir que eh, uno es lo que escucha. Digamos que uno canta lo que lo que escucha, le estaba diciendo que escuchara mucha música, que no solo escuchar hip hop y reggaetón, que vinieran de dónde viene el hip hop y el reggaetón, ¿no? del riddim and blue, de, de África y todo eso. Entonces le decía que y si no, yo solo escucho rap, y digo, mm, solo escucho reggaetón. Y digo, pues lo que tienes que hacer si quieres progresar, no si no tienes maestro que te indique, tus maestros son eh, por pues los que están grabados y los que están cantando, ¿no? Y bueno, ligando un poco el tema que hablábamos antes de, ¿no? pues de la, del Twitter y de grabar discos y tal, ¿no? pues tenemos la típica pregunta de, de un poco de tú como artista, ¿no? ¿Qué, qué, qué visión tienes el, pues de todo el tema ¿no? que ahora, de toda la polémica de las cargos por Internet y cómo la SGAE ¿no? intenta un poco aprovecharse de lo que sería un derecho de autor pues desde nuestro punto de vista? ¿no? Bien, bueno eh, a ¿Tú, a tú como una... artista y no sé, como usuario A lo mejor sí, a lo mejor te va a sonar como Una especie de respuesta de café para todo Pero es, es así Yo internet, gracias a internet Que la gente conoció mi música Y yo me he descargado y me descargo música Yo veo, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? No le voy a decir a la gente que no pirateé mi música No voy a hacer, tener esa hipogresía ¿no? Pero por otro lado si sí veo que, que está bien que alguien vele Por los intereses de, de los artistas Porque creo que tenemos derecho de, de, de, de dedicar nuestra vida trabajando, no, no haciendo el tonto, trabajando para que para un fin, ¿sabes? Bueno, porque quizás es, es lo que apuntabas tú, igual lo de las historias Por eso como tú, por ejemplo, que en tu caso que internet te muchos para que te conozca mucho más la gente, que igual sin una labor de promoción, y sin para, un... Y para conocer directamente yo, vaya ¿Qué? en casa, para buscar en el Google mismo. Entonces, quizás... La lo... no tenga una herramienta... Lo que hay que cambiar un poco es las formas, ¿no? De hacer, pues habrá que inventar el, las sí, formas de, pues, claro. como hasta ahora se vendía la música, se intentaba vivir la música, pues se ha visto que ya no sí, sí, nada no sí, más de sí, sí, sí entonces... Sí, no, no está muy claro. Hay eh, que... Ojalá que se vaya arrojando luz en eso y que haya justicia ¿vale? no, porque además tú, o sea, tú mismo vas colgando vídeos en pues en Youtube así pues, que son, pues son vídeos que grabas en, pues en tu casa en un atarde que, que además está muy bien también, ¿no? porque no tienes que esperar a que, pues eso a que se aquí un disco como tal que lo saque una discográfica que lo saque te permite más leerlo también para ir sacando tus cosas cuando vaya, el, el modelo que hay de la industria desde de luego no está obsoleto ¿no? y precisamente por eso por la sociedad de la información por la Y por internet, ¿no? Que creo que lo está afectando todo. Que quizá haría falta no encontrar un término medio entre el que sería... Sí, yo creo que se puede, vaya, se está mirando ya, ¿no? Porque ahora mismo parece que en el tema de los vídeos de YouTube es eh, a través de la publicidad, ¿no? Si tu vídeo en, eh, engancha y, y tiene muchas reproducciones y le dan a su banner, pues te ponen publicidad y tú cobras por eso. a ah, cobra el que cuelga pues el Pues sí, pues son fórmulas, están viendo por ahí, de rentabilizar lo que es un trabajo, que es uno... Que uno invierte a lo mejor en hacer un videoclip Y, y está trabajando Lo que sea, ahí en, en la cerralla ¿Sabes? Que sí. tiene tiene derecho también a A recibir lo suyo, su contraprestación Sí, quizá aparte que reciba Quizá más directamente el artista y no... Hombre, Quizá la esgade claro, claro. gestiona Pero bueno, claro. a su manera ¿no? Y no llegar a puntos De esto de que van a la peluquería Le hacen quitar la radio Y bueno, uh -huh. al fin y al cabo ¿no? También es publicidad ¿no? que hacemos cuando pinchamos en la radio no, vaya, ¿no? es, lo de la calle, es una cosa de un mafioso surrealista de película, no sé, italiana no sé, una cosa tremenda con menos laburo bueno, sabe, pues nada muchas gracias por, por haber ir aquí al, al Escalata Ojara a de tu disco y bueno sí, a por aquí, aquí a de la, de la dificultades <risa> técnicas, bueno esto es un poco también ya de... <risa> en un viejo mío ni es lo que tiene el estudio de Contranda está, está está muy, muy agradable haber estado con vosotros y, ya... y nada espero que te vaya muy bien que vaya muy bien con este disco y bueno esperemos que en las futuras visitas a Barcelona pues si quieres te pases por aquí y seguimos charlando de varias cosas Ojalá. vale pues muchas gracias a Pues bueno, nos despedimos a un, un tema de aquel new no disc y bueno, gracias por venir. Esto es cultura porque lo cultivamos. No cuando siempre, pero en septiembre puedes llamarme el... Sensimillonario <risa> Te invito a que vengas a casa, aunque no tengas pasta ¿A quién le importa el bling bling cuando tienes un jardín sensimillonario?